primera pregunta es, ¿por qué cree usted que Chile necesita una nueva Constitución? Ha perdido toda la para ver a los ojos de la población. No, no solo por su origen autoritario, sino que por el hecho de que hoy es utilizada por un solo sector político para echar abajo para ganar su partido Entonces, mucha buena parte de la población no la siente como una una especie de carta constitucional común en el cual todos puedan sentirse identificados. ¿Crees que se va a mantener el mismo plebiscito? Es que, que se ha anunciado en este momento la ratificatoria. Yo creo que puede que además haya uno de inicio o habitante o de apertura anterior al, a la elaboración a, a la, de la Constitución. que lo Pero también es posible que si los alcaldes llevan adelante esa consulta municipal y hay más de 2 millones de chilenos que participan, probablemente con eso se procederá a avanzar a la a avanzar, digamos, sí, sí, sí. A, una, a una elaboración de una nueva constitución y después un pedido rectificatorio anexo. Constitución Chile, o sea, que ¿cómo cree que puede manifestarlo, cómo lo puede desempeñar? Ah, el aporte que puede hacer al país, eso es lo que usted está diciendo. ¿no? Exacto. ¿Sí Básicamente, yo creo que ayuda a descomprimir la actual crisis en eh, las encuentras, eh, considerada la constitución como, no constitución como una de las situaciones más importantes que protesta. Aportaría a descomprimir la situación actual, pero también aportaría, creo yo, a que el sistema democrático chileno fuera eh, más legítimo. Hoy día, eh, la Constitución, eh, por tanto, sea legítima, eh, se considera como una suerte de arma, arma política que usa un sector, eh, se presta, eh, no, no contribuye a resolver problemas, más bien parte del problema. Ah, bueno. ¿Y qué conoce tanto de la Constitución y qué opinas de ello? Bueno, la Constitución es eh, una Constitución lógicamente neoliberal, y eh, con enclaves autoritarios, como un tribunal constitucional mal diseñado que en efecto además tiene poderes excesivos y que han sido utilizados para impedir que decisiones democráticas se materialicen. Listo. Y para finalizar, don Javier, ¿qué ¿cree cree que las normas deben ser las mismas o deben de cambiar? Muchas debían ¿no? cambiar o acaban ¿no? de mantenerse. Hay muchas normas que vienen desde el año 1833 que son aceptadas por todos, o algunas que son más recientes que también son aceptadas, como la apertura al los tratados de derechos humanos que tiene la Constitución, etcétera Entonces, eh, es un proceso que va a necesariamente incluir, evaluar algunas normas, mantener algunas, eliminar otras y agregar unas que no están. Ah, bueno. Listo, don Javier. Muchas gracias por su tiempo. Mucha suerte. Muchas gracias, lo mismo. Gracias. Salud.